Hola, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Qué tal todo por allí? ¿Bien? Pues la verdad que muy bien, muy bien. La estamos entrenando mucho y, bueno, preparando eh, lo que queda de semana y la verdad que muy bien. Pues mira, eh, próximamente mi calendario consiste en el, el 28 de, de junio. Hago una prueba en Austria, es el Ironman de Austria, que consiste... Es un triatlón de larga distancia, que consiste en nadar 4 kilómetros. ...hacer un segmento de ciclismo de 180 kilómetros... ...y luego, seguido, a bajarte de la bici... ...correr una maratón de 42 kilómetros... ...eso para junio... ...en julio tengo el reto más importante de este año... ...que es intentar atravesar al lado del Lago Ness... ...es una travesía de 38 kilómetros en el norte de Escocia... ...en la que el agua está muy fría... ...y bueno, espero haber entrenado bastante bien la hipotermia... ...y, y bueno, a soportar las bajas temperaturas... ...a las que me encontraré el agua... Sí, sí, es la, también se entrena día a día, con el entrenamiento día a día, eh, a, además del de, de entrenamiento físico, pues también entregas el entrenamiento psic, psicológico, pues entrenando muchas horas, muchas horas de soledad, sí, la verdad que sí, es uno de los buenos recuerdos que tengo, sigo totalmente en activo, lo único que hago otro tipo de distancia es el triatlón, pero bueno, sigo, eh, no hago triatlones eh, eh, de corta distancia, pero bueno, sí que hago triatlones de larga distancia, Porque, bueno, me, el, el tema mío no es más que nada, no es una, una competición para ver quién, quién es el mejor y quién es el peor, es una competición contra contra mí mismo, contra intentar buscar mis límites y, bueno, seguir hacia adelante, que cada vez buscando un, un reto más difícil, más complicado, hasta, bueno, hasta ver dónde puedo llegar. Bueno, yo hace siete años sufrí un accidente, me, me amputaron la pierna derecha por encima de la rodilla, me por un accidente un... ...traumático, que me, me la pierna se quedó se se quedó atra, eh, se quedó atrapada entre los dos coches... ...y bueno, a partir de ahí decidí no rendirme... Eh, ...salí muy pronto del hospital, debido a, a que yo era un deportista... ...sigo siendo deportista, pero mi vida siempre ha sido ágil en torno al deporte... ...salí muy pronto del hospital y rápidamente pues... pues ...me hice una buena rehabilitación, conseguí una buena prótesis... ...y comencé a hacer deporte como lo había hecho toda mi vida... Eh, ...eso me fue llevando poco a poco a la, a la competición... Hasta que, bueno, eh, sigo en ella, eh, siguiendo, sig eh, sigo buscando nuevos retos, nuevos re desafíos, como puede ser el Labore, eh, eh, el cruzar el Canal de la Mancha, eh, pues la verdad que cada vez buscando desafíos más difíciles. Ahora para los triatletas paralímpicos es una muy buena noticia que el paratriatlón será oficial ya el próximo año, el 2016, en las Paralimpiadas de Río de Janeira o oh, Javi, una buena noticia sí, sí, la verdad que es una buena, muy buena noticia, llevamos mucho tiempo esperándolo y bueno, la verdad que la, no, no estamos muy contentos con el tema de las categorías y de la, y de lo y del número de triatletas que van a poder ir porque somos muchos de España muy buenos y no creo que vayan a poder ir más de uno o dos. O sea que es es, es muy difícil, es muy difícil, eh. El, el nivel está muy alto y, y bueno todos trabajamos con la misma ilusión pero bueno luego los, los de arriba del Comité Olímpico Internacional pues son los que mandan en definitiva son los que dicen quién va y quién no va. Sí, sí, sí yo comencé como haciendo un trialón paralímpico para bueno, pues para conocer conocer a los compañeros, de los cuales pues tengo muy buenos amigos como pues el Tony Franco. Eh, ...como puede ser Jairo, puede ser Rafa Ordóñez, Fran Sola... ...tengo muchísimos muchísimos amigos eh, del triatlón paralímpico... ...pero bueno, eh, eh, comencé, yo trabajo en un club de pádel... Eh, ...aquí en San Pedro de Alcántara... ...y el club de pádel Nueva Alcántara... ...y empecé impartiendo clases gratuitas... ...a, a, a personas con discapacidad... ...sí, se va concienciando poco a poco, aparte... ...yo siempre pongo el mismo ejemplo... Eh, ...yo tengo tres niños... Y cuando iba al colegio al principio A recogerlos y a llevarlos con la prótesis era un, Se formaba un tumulto cada vez que yo llegaba Todos los niños alrededor de la pierna querían tocarla Querían preguntarme qué, le pas, qué me había pasado, qué era, cómo no era Y ahora ya, al cabo de los seis años, de los siete años, ya más en mi caso No se acerca ningún niño a mirar la pierna no, Ya saben, lo ven algo normal Y eso no solo en mi caso, cuando a esos niños les pasa se tropiecen con una persona con alguna prótesis en, a lo largo de su vida, y ya dirán, anda, pues mira, si eso no pasa nada, eso es... Por supuesto. Claro, no, no pasa nada, este, es como el papá de Carlitos que, que tenía una prótesis y que andaba a, normalmente, jugaba con su hijo y ya está, poco a poco sí lo vamos consiguiendo. Es verdad. Sí, sí, es... Más que nada ellos son el futuro, los... los mayores a lo mejor les cuesta un poco más, pero los niños, los niños si sí lo, lo tienen asumido y lo tienen claro, que, que más que le puede pasar a cualquiera, eso yo sí. le puede pasar a cualquiera, hay que adaptarse a lo que venga, hay que estar preparado para todo, bueno, mientras que vean que les valga de ejemplo a ellos, pues bueno, para mí es un, un enorme placer. Pues... Claro, somos personas normales y corrientes, somos igual que cualquiera, lo único que A lo mejor a mí me cuesta un poco más de trabajo subir una escalera que una persona con dos piernas, por ejemplo, lo, lo único, pero yo soy una persona normal, tengo mis sentimientos, hago, ando, subo, bajo, corro, nado, hago lo mismo que cualquier otra persona, aunque a lo mejor lo haga de otra manera diferente, por la, porque me falta una pierna, pero somos personas totalmente normales eh, y bueno, es como queremos que nos traten. Bueno, en mi caso, como en el de todos, eh, es una lucha constante, ...por, bueno, pues por intentar cubrir los gastos... ...yo, por ejemplo, para el, el, el Lagonés... ...que yo hago todos los años una... una un, ...un reto, un desafío grande todos los años... ...el año pasado rodeé la isla de Manhattan a nado... ...el anterior atravesé el Canal de la Mancha... ...este año voy a hacer el Lagonés... ...pues son proyectos muy caros... ...este, por ejemplo, tengo un presupuesto de 10.000 euros para para cubrir todos los gastos del lagonés Es una travesía muy difícil, muy muy peligrosa, la que tengo que llevar a mi entrenador, tengo que llevar a mi médico, tengo que alquilar un barco, tengo que irme cuatro o cinco días allí con todo el personal para, para elegir uno de los días buenos, de los mejores, del mejor día que haga, porque es al norte de, Irlanda, de Escocia. Esco